Muy bien, aquí con ganas de hablar de economía contigo. Bueno, vamos a este a distribuir la charla en dos partes. La primera es mercado de trabajo y un poco de competitividad, que nos quedaba algo de la charla de la semana pasada. Y después hicimos un ejercicio con el tema que obviamente más interesa en la actualidad, que es el tema del combustible, algo ya hablamos en el pasado. Pero bueno, hicimos en un trabajito un poquito más técnico para atrás para ver eh, qué fue lo que ha ocurrido con el precio en los últimos años. Y, y bueno, arranquemos entonces. Se publicó ayer, Instituto Nacional de Estadística publicó los mercados el, los datos del mercado de trabajo que se mantienen bastante estables con respecto al mes anterior. Eh, la tasa de desempleo se mantiene en, en torno al 8%, 7,7% concretamente. Los datos son mucho más interesantes en cuanto al desglose hoy en día. ¿Eh? El número de activos de personas que están ocupadas y desocupadas, o sea, que están buscando trabajo, encuentrenlo o no, son 1.788.700 uruguayos, de los cuales ocupados, o sea, con empleo, tenemos 1.651.137.800 compatriotas que, buscando empleo no, lo han encontrado. Eh, la tasa de subempleo, que es un dato interesante, de estos ocupados, de este 1.651.000, casi el 9% está trabajando en condiciones que pueden ser de tiempo o condiciones varias, por debajo de lo que deseaban. Por ejemplo, están buscando más tiempo de trabajo y, bueno, no lo han encontrado. Y aquellos que no están registrados, o sea, que no cotizan en el BPS, están trabajando en negro, como se dice habitualmente, son el 21,2%, una cifra menor a la histórica, pero todavía muy alta. Uno de cada cinco uruguayos están trabajando con restricciones en cuanto al el Banco de Previsión Social, con todo lo que acarrea seguro de salud, jubilación futura, etc. Mercado de trabajo bastante... Eh, similar a los datos eh, anteriores a la pandemia. Yo me remontaría al 2019, cuando teníamos datos parecidos a esto, no estoy diciendo que esté bien el mercado, en aquel momento tampoco estaba muy bien que digamos, pero por lo menos ya se ha superado definitivamente todos los da daños que se generó en este mercado de trabajo en los dos años de la pandemia 2020 y 2021. También estuvimos trabajando un poco, y publicó ayer justo el Banco Central, nos vino muy al pelo, En la competitividad de nuestro país, que era un tema que habíamos visto con la región, entonces al final me habías preguntado, bueno, ¿qué pasa con la competitividad con otros países con los que comercializamos? Bueno, la semana pasada habíamos dicho que con respecto a la región nos manteníamos bastante igual que hace un año con Brasil y habíamos mejorado un poquito con Argentina, esto no quería decir que fuésemos eh, baratos con respecto a eso, pero sí, que habíamos mejorado un poco la competitividad, un poquito más barato con Argentina estábamos y más o menos igual con Brasil, una pequeña diferencia con Brasil. Bueno, cuando uno abre el cálculo para otros países, la realidad es bastante distinta, hemos perdido más de un 11%, concretamente 11,89% de competitividad con nuestro principal destino que es China, El país que visitó nuestro presidente hace relativamente poco, el Reino Unido, hemos perdido 13,15% de competitividad. Estados Unidos hemos perdido 7,59%. Quiere decir que la mejora a esta altura se limita no solo a la región, sino a Argentina. Y finalmente, Jorge, hicimos un, este, un trabajo sobre el precio del combustible para analizar cómo ha estado evolucionando en los últimos tiempos y qué es lo que eh, podemos vislumbrar a futuro. Y lo que hicimos fue lo siguiente, tomamos los datos de la Nasta Super y las que anteriormente eran similares, eh, y las este comparamos, eh, eh, yo no diría comienzo y cierre de cada periodo de gobierno, porque los ajustes no se hicieron exactamente ni en los primeros días, ni en los días siguientes, y a veces alguna semana anterior, pero más o menos que coincidieran los periodos con los periodos de gobiernos anteriores. Desde el año 95 hasta el último dato, que es el de el día de ayer, el día del de, ajuste que hubo en estas últimas horas. Y ahí tenemos, por ejemplo, desde el año 95 al 2000, o sea, gobierno del doctor Sanguinetti, segundo gobierno del doctor Sanguinetti, la nafta pasó de 5 pesos con 40 a 12,30, implicó un aumento del de 127,78%. Ahora bien, como la inflación en ese periodo fue 103,24%, en el mismo periodo que estamos analizando, En términos reales, o sea, descontada la inflación, el, la NAFTA super subió un 24,54% en el periodo de 95-2000. En el periodo 2000-2005, la NAFTA pasó eh, de 12,30 a 27,70 pesos eh, uruguayos. Esto fue un 125,20%, como la inflación fue un 64,29 en el mismo periodo, Tenemos un aumento real, o sea, eliminada la inflación, del 60,91%. Luego tenemos el primer gobierno del doctor Vázquez. La NAFTA la asumía el 1 de abril del 2005, estaba en 27,70. Es curioso, este periodo es muy llamativo. Cierra en diciembre del 2009, antes del cambio de gobierno, a 28,80. Fíjate que ahí fue donde subió menos, 3,97%, con una inflación acumulada del 36,84% cayó 32,87% en términos reales. El siguiente periodo, que fue el de Pepe Mujica, la presidencia de Mujica, la NAFTA sube un 45, perdón, un este, digo bien, sí, un 45,14% de 28,80 a 41,80, pero como la inflación fue el 38,75, la subida fue del 6,39. El segundo gobierno de Vázquez volvió, esta vez con un poco menos de magnitud, pero volvió a caer en términos reales. Pasó de de 41 80 a 54 95 31 con 46 la inflación fue superior por eh, 46 con 94 y por consiguiente hubo una caída real otra vez o sea <coughs> perdón en estos cinco periodos salvo en las presidencias del doctor Tabareé Vázquez en términos reales la nafta siempre subió de precio y bueno en este último en En apenas medio periodo de gobierno, la NAFTA ya subió más de un 47%, con una inflación del 31% tenemos un 15,21% de aumento. Si, pro, si proyectáramos esta suba en lo que resta del periodo, este periodo se quedaría en el odio de los primeros tres aumentos más importantes en términos reales. El primero fue la segunda la presidencia del doctor eh, Jorge Valle, 2000-2005, Luego tendríamos esta eh, este, esta presidencia, luego tendríamos la del doctor Sanguinetti, y finalmente la de Pepe Mujica, las dos presidencias del doctor Tabaré Vázquez son en las que, en términos reales, el precio del combustible bajó. Curiosamente, el primer gobierno del doctor Vázquez fue cuando el precio del barril del petróleo tocó el máximo histórico, un máximo que es aún mayor que el que tenemos hoy. O sea, curiosamente... ¿Eh? En ese periodo fue donde tuvimos un, una una baja más profunda del precio del combustible. Así que yo te diría que si algo sacamos en conclusión de todo esto, que más que el precio del combustible y más toda la paramétrica que cerramos usar, me parece que administrar bien ANCAP en ese sentido fue clave. Le dejo al, al quien está escuchando quién fue el presidente de ANCAP en ese momento y quién fue el ministro de Industria, y van a encontrar que son dos personas que de combustible y de petróleo saben mucho. Le dejo planteada esa duda a la audiencia, Jorge. Bien. ¿Te puedo pedir un, un dato más y de repente para la próxima semana, porque seguramente ahora no lo vas a tener ahí sobre el escritorio? ¿Cómo no? Hablando hablando en dólares. Uh -huh. Sí. Se puede, ¿Sí? Hacer, ¿Se puede hacer un, un paralelismo eh, de, de cuánto significaba en dólares esos ¿Sí? precios? Sí. Me, me llevo esa tarea para el miércoles que viene, sí, se puede hacer perfectamente. Para para ver también, de alguna forma, el comportamiento del dólar, como ha sido con relación al comportamiento del ajuste de los costos de combustible, que me parece un detalle importante. Sí, es verdad. tienes razón, este no lo hice, pero me lo tomo como tarea y el miércoles lo hablamos y te parece bien. Bárbaro, gracias Mauro, buena semana. Buena semana para todos chau, chau. también, un abrazo. Chao, gracias.